Bueno, buenas tardes, gracias Mari por la invitación y buenas tardes a toda esta linda audiencia que siempre te acompaña Así es, así es, están así seguramente tomando mate del otro lado como estamos nosotras Bueno, la convocatoria, Lía, fue concretamente para, para hablar del 8 de marzo pero para conocer un poco más de, de su historia, de su origen de cómo se implementa esta fecha y todo lo que vino antes uh -huh. Así que... Dale, da comienzo a esta clase. Bien, hay distintas fechas uh -huh. eh, que se van eh, rememorando frente al 8 de marzo, pero lo importante, lo, lo central que tenemos que tener en cuenta es que es una fecha que reúne a las mujeres trabajadoras en luchas por sus derechos. Exacto. Especialmente eh, pensando desde los derechos laborales, Hay eh, un 8 de marzo allá a lo lejos, en 1857, que eh, hubo revueltas y protestas en la calle y mucha represión eh, a mujeres. 857, 1857, en 1857, ¿en dónde? Nueva York. En Nueva York. En Nueva York, sí. Estados Unidos. Y eh, esa eh, es una de las versiones, otra, otra que es la que más ha tenido fuerza, ya es en 1908, uh -huh. 51 años después, también en Nueva York ya eh, obreras textiles estaban haciendo una huelga Así por es. mejorar condiciones de trabajo por pedir un, una jornada laboral más breve uh -huh. de 10 horas no estamos pensando horas. en muchas menos también para pensar en un, en un día semanal de descanso y en algo que seguimos luchando que es en tener eh, igualdad de salario por la misma tarea Estas obreras fueron carbonizadas, uh -huh. estaban en huelga, como siempre decimos, eh, el derecho a huelga ha sido siempre reprimido y, y defendido el, el dueño del capital y no quienes, quienes ponen su fuerza de trabajo porque estaban haciendo un reclamo y fueron carbonizadas dentro de, de la el... fábrica. Uh -huh. 129 obreras es lo que registra la historia. Y las dudas que siempre aparecen en quienes hacen y abonan la historia de las mujeres es que este fue el, el episodio que más Central. trascendió uh -huh. por la cantidad de muertes sí, claro. también y por la violencia con la que se ejerció, pero estas mujeres estaban rememorando aquel anterior episodio de 1857, o sea que tenía ya antecedentes. Antecedente. ¿Y qué pasaba ah, en Rusia? Porque allí también había allí también eh, hubo, reclamos muy fuertes. Hubo reclamos eh. fuertes también, ahí aparece otro, otra uh, fecha que es marzo también, sí. pero más a fines de marzo. <risa> Entonces, por eso es que se va eh, conmemorando más que el, el 8M, el mes de marzo, como parte de, de estas conmemoraciones que, como siempre decimos, Mari, no hay que pensarlas como celebraciones, sí, no hay sí. que pensar, no hay que reclamar que es un día de las mujeres para, para recibir regalos, obsequios, para... Eh, que nos muestren el, la atención y el cuidado en ese momento, sino para reivindicar justamente a estas congéneres que dieron su vida por, por derechos, por reclamos, por, por condiciones laborales y de vida dignas. ¿Cuándo se instaura este día, Lía? Por lo eh, menos en nuestra región. En nuestra región recién en 1975. Bien. sí. Ahí Naciones Unidas reconoce el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y a partir de ahí recién se puede eh, conmemorar, pero aparece esta idea de celebración que, sí, que decimos y que tenemos sí. que seguir trabajando. A lo largo de los años, ahí ya estamos pensando que es el último cuarto del siglo XX. Claro. Entonces, a lo largo del tiempo, eh, se fue ampliando, así como también eh, se fueron ampliando los feminismos a incorporar distintas eh, diversidades y disidencias, y el 2017 da origen al PIM, al Paro Internacional sí, de Mujeres, cierto. Ahí recién, Si bien la conmemoración y el reconocimiento a las mujeres trabajadoras empieza recién en 1975, sí. hasta 2017 no se produce un momento que es un hito histórico sí, que bien. afecta a más de 50 países en los cuales se toma este día con el lema Las mujeres, si paramos, paramos el mundo. Así Entonces es. Eh, también es importante siempre me parece cuando hablamos de estos temas Tener presente que eh, la mujer trabajadora, eh, no hay mujer que no trabaje claro, Porque muchas veces eh, quienes se han dedicado a tareas de cuidado, no remunerado Quienes son amas de casa, piensan que no es un día que les pertenece Cuando uh -huh. lo enunciamos al pensar o asociarlo al trabajo Exacto. porque siempre el trabajo como condición se ha relacionado con la remuneración uh -huh. con tener una paga y sabemos que eh, es otra de las... De los de los avances, de los, de los avances y, de los, claro, y de los temas de los que se los debemos sí, sí, a los sí, estudios sí, sí, de sí. género y a los feminismos en reconocer las tareas de cuidado uh -huh. como un trabajo no remunerado, no como tareas productivas y reproductivas, claro. sino como trabajo no remunerado tanto al cuidado como al trabajo doméstico. Sí. Entonces es el día de, de todas, todas las, las mujeres. mujeres, porque todas somos uh -huh. trabajadoras. Eh, ¿Cómo ves el impacto hoy en esta coyuntura tan difícil en la que estamos viviendo? Me remito a nuestro país porque sabemos que esto también es global, no es solamente en nuestra Argentina, en nuestro querido país, pero ¿cómo ves vos hoy, digo, la situación de las mujeres trabajadoras? La bueno, laboral, justamente atravesado en esto, la semana pasada con la, el fin de la semana pasada con la aprobación de la reforma de la ley laboral Ajá. afecta muy especialmente a toda la clase trabajadora sí. pero particularmente a mujeres y disidencias ¿sí? porque también antes de, de llegar a esto quería aclarar que a partir de ese paro internacional sí, de 2017. mujeres, 2017 se amplía y si bien hay discusiones dentro de los feminismos y demás, se incorpora a disidencias, a lesbianas personas trans que estamos con no binarias, que también sean parte de esta, de esta conmemoración, uh -huh. ¿sí? de incorporar dentro del Día Internacional de las Mujeres y Disidencias, ya que si hablamos de eh, impactos y cómo eh, afecta, son condiciones de discriminación y de violencia de género ex más exacerbadas aún. Uh -huh. Entonces, ¿cómo lo vemos ahora? Sí, hoy, eh, en este panorama sombrío. En este sombrío. panorama sombrío, en este panorama oscuro, pensando en las políticas públicas que se han hecho un retroceso grandísimo, hemos, habíamos hecho muchísimos avances en cuanto al reconocimiento, al tener un ministerio de mm -hmm. mujeres y diversidades que justamente eh, se cierra en 2023, Deja, pasa a ser una secretaría y después inexistente sí, dentro sí, de, de, de otro ministerio, con lo cual eh, deja de haber inversión en, en los recursos y en, en, en capital, lo, en presupuesto, sí, en, en, en programas. Presupuesto, y, en programas sociales, sí, sí. y esto eh, afecta directamente eh, a las mujeres. Tenemos que saber también que además en épocas de crisis, ¿sí? en crisis socioeconómica, Somos las mujeres las que más eh, sostenemos la crisis y son las áreas justamente que van relegándose. Entonces con esta asociación que decía recién al trabajo de cuidado, eh, es justamente en, en, en épocas de crisis que mujeres se quedan sin trabajo porque los primeros recortes que se hacen es al cuidado remunerado y al trabajo doméstico remunerado. Entonces ahí tenemos eh, una absorción de mujeres de mucha más carga laboral, más carga emocional, Hay, un, hay estadísticas que, plan, que ya están totalmente medidas de lo que es la, el tiempo, el uso del tiempo. Claro. Y hay un, se, las mujeres en promedio en nuestro país eh, utilizan seis horas de su día para el trabajo de cuidado y para el trabajo doméstico no remunerado, el doble Creo que, que los es varones. Poco lo, lo que y, dice y la estadística, parece, parece mucho pare, parece, más. Parece, claro, sí. hay más. Pero, bueno, es un promedio. Sí, claro. Y dentro de eso sabemos que cuando eh, hay momentos críticos, justamente es el recorte que más se hace. Entonces sí. afecta con más fuerza a sectores populares, sí, sí. que son quienes no pueden... Eh, pagar ni por cuidado claro, ni por trabajo todos, doméstico. Todos Entonces, esto es un, una cadena que repercute directamente sobre eh, la salud emocional, sí. la salud física, la salud psíquica. También si pensamos en nuestra provincia, en el último censo, eh, demuestra en el conglomerado Santa Rosa Toay que el 57% de los hogares son de jefatura femenina. Monomarentales. Monomarentales. Con lo cual ahí tenemos. 57%. Un montón. Un montón. Un montón. Con lo cual ahí tenemos también esas, esas, eh, esos hogares, sí. esas mujeres sostienen su vida, <risa> las de. Todas las personas que están a su cargo, sí. no solamente tenemos que pensar en, en infancias, que, que son muchas veces numerosas, sino en personas eh, adultas mayores, de en personas, personas con, en, discapacidad. con discapacidad, personas con, con distintos problemas de salud, y siempre son las mujeres las que eh, sostienen eh, desde lo que hablamos también desde la economía feminista, con la fuerza de la sostenibilidad de la vida, ¿no? Eh, algo que no tiene eh, eh, valoración económica y sin embargo es tan importante como el sostenimiento de las propias claro, vidas. Sí y bueno y podemos sacar un montón de ejemplos pero bueno esto de, de la brecha salarial de lo que cobramos las mujeres con con menos el igual empleo y menos remuneración y tantos ejemplos que podemos dar de, de lo que nos pasa como como mujeres pero Hoy, uh -huh. 2026, y estábamos hablando recién del origen de, de, de esta fecha conmemorativa eh, y aquellos primeros derechos primero, los uh -huh. que las mujeres en esa época eh, reclamaban hoy los reclamos son más o menos los mismos. Son los mismos, sí. y fíjate, Mari, cómo eh, llegamos a este punto, a este concepto que, que impone la, la ley laboral, sí. votada por eh, la, mayoría la mayoría de nuestras y nuestros legisladores, que eh, habla del banco de horas. Sí. Ese banco de horas quienes estamos trabajando con una perspectiva de género justamente sobre la, sobre la reforma, decimos que está pensando en un trabajador que es un trabajador ideal para el capital, uh -huh. con absoluta disponibilidad de su tiempo, con total flexibilidad, adaptabilidad, que pueda un día decir, bueno, eh, hoy me quedo dos, tres horas, eh, o me retiro antes, mañana las cubro, sí. eh, pasado mañana, la semana que viene, y que tenga esa posibilidad de adaptarse. Justamente es todo lo contrario a eh, lo que estamos planteando claro. de las mujeres, si hay algo que se necesita cuando una mujer tiene seis, siete horas de su día destinadas a un trabajo no remunerado de cuidado, uh -huh. es la previsibilidad y la organización. Claro. Y sobre todo si está a cargo de su hogar ¿Sí? sola, no tiene con quién compartir eh, esas tareas de sostener su propia vida y las de los integrantes de su hogar. Con lo cual es imposible que esto genere mayor... Eh, Empleabilidad, como se plantean, mayor eh, desempleo, mayor cantidad mayor, de empleo, porque eh, vamos a... No, no, lógico. Todo va a ser lo contrario. Mucho más precario, más precarizado y sobre todo... Para la mujer que ya lo, lo vienen sufriendo. Sí, sí, que ya hay un porcentaje sí. mayor de informalidad, sí, sí. de trabajo de menos, de, de, de, de jornadas de menor tiempo, de pluriempleo, porque también para poder sostener económicamente tienen que eh, adaptarse a, distintas, sí. a distintos a, a, trabajos. También se está mostrando que hay mayor cantidad de mujeres que, que, que tienen distintas inserciones laborales precarias informales Total. pero que eso implica que tengan que adaptarse a demandas a organizaciones distintas a instituciones a familias cuando trabajan en casas particulares claro. y sumando cantidad de horas, de horas y cantidad de empleadores o empleadoras que también disponen de su tiempo entonces volviendo también a esta precarización y a esta condición desigual de las mujeres Hablamos, muchas de las que estamos eh, con temas laborales, de que una de las pobrezas más grandes que sufren las mujeres es la pobreza de tiempo. Entre pobreza pobreza la, la pobreza, la, la, la, la que se cuantifica sí, claro. y que también desde el gobierno nos dicen que se baja mm. y en los cuerpos de las personas eso no se nota, ni en los ingresos, ni en las vidas de las personas. Pero bueno, hay una pobreza que es material, que, que es más visible o se puede medir. Claro. Y hay otro tipo que afecta especialmente, con, como decíamos en esto, que tiene que ver con el tiempo. Con lo cual el banco de horas es una medida Y una propuesta absolutamente contradictoria A todos los estudios que venimos aportando Quienes eh, analizamos las relaciones entre género y trabajo Qué difícil nos la ponen <risa> Y digo, tantas conquistas que podíamos haber materializado claro. En estos años, aunque las tuvimos eh, Y el retroceso impresionante de ahora Actualmente, Por sí. eso cuando vos decías, lo, son, estamos reclamando lo mismo, ¿qué vamos a reclamar ahora, el 8 de marzo, que se conmemora esta, esta fecha que decimos, que tiene que ver con permanentemente tener presente eh, estas obreras que... que pedían y, y expusieron su vida para sí. generar, siempre decimos, son aquellas que a las que debemos esas conquistas y de una generación a otra eh, se va pasando la posta para, para avanzar en derechos, no para seguir pidiendo uh -huh. aquello. Estamos organizando, fuimos partes conjuntas, distintas organizaciones del medio para... Eh, ...organizar este 8, una, marzo, este 8 de marzo... ...que se pasa al 9. 9... ...justamente no, no. para qué... <ríe> ...o por qué... ...porque necesitamos parar... ...y demostrar que... Eh, ...se para el mundo cuando se... se ...bien, cuando las mujeres se, paramos... ...cuando las mujer, mujeres ah, paramos... Entonces, y, sí. y, ...y pedimos... Eh, ...mujeres y disidencias... ...seguimos planteando lo mismo... no ...acá estamos... Eh, ...luchando por derechos pidiendo que en los lugares donde trabajamos nos dejen y pa participar en esas instancias, establecer redes, que otra de las pobrezas también es la pobreza de vínculos y de sociabilidad, en las cuales muchas mujeres quedan recluidas por, sí. esa ex por ese exceso de demanda eh, dentro de, del hogar. Entonces, establecer redes, organizarnos, poder participar de una reunión nocturna, es todo un esfuerzo que cada vez menos eh, mujeres, cada vez más mujeres hacer. no pueden. No pueden hacerlo. Exacto, exacto, uh -huh. esto es, es, así, es así. Entonces recordemos, Lía, eh, bueno, cuando la, la concentración por este 8 uh -huh. de marzo, horario, y supongo que haremos marcha. Haremos marcha, convocamos a todas las mujeres y disidencias de, de Santa Rosa y Toay, que se acerquen a la Plaza San Martín, el lunes 9 de marzo, 17 horas, ahí vamos a hacer unas primeras intervenciones con stand, hay actividades que mujeres de distintos barrios van a llevar mensajes bueno. eh, sobre el 8M... ¿Qué le diría eh, una mujer o un grupo de mujeres del barrio escondido a mujeres de Villa Germinal o al obreros de la construcción? Esos mensajes van a estar visibles en la plaza, los vamos a poner a partir de las 17. Después se va a leer un documento eh, a las 18 eh, que está conformado por múltiples sectores uh -huh. de organizaciones. Eh, sindicalistas, comunitarias, asociaciones educativas, sí. la universidad a la que yo pertenezco, bueno, un montón de, de organizaciones que sistemáticamente nos unimos para estas fechas, se va a leer ese documento para que, volvamos, para que veamos cómo seguimos reclamando lo Tal que vez, es fines no sé, de 19. Recuperar energías, <risas> este, sentirnos que estamos allí unidas y que entre todas... Es, más posi es, es, posible, es posible, tal vez no, pero bueno, es, un, es la, la, la esperanza que uno tiene de estar allí, manifestarnos de hacer, con libertad, por lo menos. De hacer uso de lo común, de sí, generar comunidad, exacto. de encontrar esos puntos comunes, y después de la lectura del documento, habrá, habrá marcha. Bueno, Lía, entonces, eh, gracias. A partir de las 17, uh -huh. el lunes 9, allí nos encontraremos... Y vamos a seguir recordando que no hay nada para celebrar, uh -huh. sino mucho menos. Pero sí, eh, tener presente sobre todo esto que, que vos también decías, ¿no? De mantener la memoria, de recordar a quienes nos precedieron, que dieron la vida por reclamar derechos. Uh -huh. Gracias, Leonor Huerto. Bueno, gracias a ustedes. Musiquita, valen... Muy mm, que linda.